porque terminó de hacer pesas, terminó de entrenarse, y le agradecemos mucho porque va a trasladar tranquilidad su palabra también en Uno Contra Uno Radio. Andrés Chapu Noción y ¿cómo te va? Matías Traversi y Fabián Pérez, te saludamos en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Hola, buenos días los dos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos, Chapu? Eso es lo más importante, nosotros estamos bien. Bueno, eh, bien, eh, digamos que con una sobrecarga en lo que es el solio, y bueno, tratando de de sobrepasarla y recuperándome da poco, ¿no? Eh, pero no resiste gravedad el tema de la lesión. Eh, no, no es grave. Lo que pasa es que, bueno, eh, me pierdo algunas horitas de entrenamiento y tengo que ir un poco limitado en el trabajo, pero pero bueno, dentro de todo no, no, no es grave. ¿Y para cuánto tendrías de trabajo diferenciado de acuerdo a, a lo que pudiste hablar y a los estudios que hicieron con Diego ayer, con Gripo? Bueno, Más que nada es día a día, ¿no? Ir viendo cómo me voy sintiendo y, y ir viendo más o menos eh, qué siento dentro de la cancha, ¿no? Así que, que, bueno, no sabemos un tiempo para la recuperación, pero bueno, mientras tanto, obviamente, ir haciendo trabajos complementarios y, y cositas que van a ir sirviendo para, para ir recuperando de a poco. Fabi, ¿podés saludarlo a Chapu? Buen día. Muy bien. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Mejor, bien. Mejor ni hablar, ¿no? <ríe> Mejor ni hablar, exacto. <ríe> Pero estamos bien, estamos bien. Chapu, eh ¿te perdés los partidos de Tecnópolis? No, no creo, no, no, no, no creo que, que llegue para tanto, creo que esta semana con un poco de trabajo diferenciado y un poco de rehabilitación y, y recuperación yo creo que voy a estar, así que yo pienso que, que voy a poder jugar y voy a poder estar. Este, este, ¿Esto que, que se te descubrió ahora, te molestó para jugar en Brasil un poco? Eh, sí, en realidad empezó todo con Angola, y bueno, y después eh, ya empezó a empeorar y contra Brasil estaba un poco más tocado, ¿no? Y bueno, ya, ya el otro día decidimos hacerlo de estudio y ver qué, qué era lo que tenía, y bueno, tengo un pequeño eh, hematoma ahí en la zona y bueno, obviamente eh, hay que ir con cuidado, ¿no? Este, ustedes están acostumbrados después de tantas batallas, tantos años de básquet este, y tanta sobrecarga de partidos, digo la mayoría de ustedes está acostumbrado a jugar con dolor, ¿no? ¿Hasta hasta dónde eh, el jugador sabe que puede estar y, y dónde no? ¿Cuál es el límite? Si es que lo hay. Bueno, claro, yo, yo pienso que, que es una lesión que, que obviamente eh, no se puede complicar mucho más ni, ni llevar a ninguna... Eh, rotura y eso, así que, que, bueno, obviamente en este caso se podría empujar un poco más, pero bueno, estamos en proceso de preparación, eh, forzar y llegar mal al torneo tampoco es bueno, así que iremos viendo día a día y, y viendo eh, que baje un poco el dolor para que me deje trabajar eh, tranquilo y sin problemas, ¿no? ¿Cómo ves el, el periodo de preparación hasta el momento, Andrés? ¿Qué, qué evaluación haces teniendo en cuenta, bueno, la salida de Manu, que es algo que tal vez para algunos de ustedes... Eh, y para el grupo fue inesperado y un golpe duro, lo de Carlitos ya lo, lo sabíamos de antemano lo de Juan también, pero teniendo en cuenta también lo, los chicos que se van incorporando a la selección y a tu experiencia de concentraciones en, en, en la selección argentina ¿qué eh, estás viendo hasta el momento y cómo ves al equipo? Bueno, mirá, eh, sinceramente lo de Manu es muy doloroso y obviamente que que, que va a afectar al equipo y qué vamos a decir de mano, ¿no? Y ¿Qué, qué, qué tan importante es para el equipo, en eso no hace falta ni explicarlo. Eh, así que bueno, ahora pensar que que se fue sería poner excusa. Ahora más que nada tenemos que pensar en lo que estamos, tratar de de de, de seguir luchando la, de seguir mejorando, de tratar de potenciarnos, tratar de que cada jugador aporte un poco más dentro de la cancha y, y, y haga un poco más de lo que tendría que hacer normalmente para poder reemplazar a un jugador de la clase de mano y de la clase de Carlitos y de Pipa Gutiérrez, ¿no? porque esa es la realidad, también nos está faltando Juan Gutiérrez en el juego interior y también nos está faltando Carlitos, pero bueno, esas son cosas que uno tiene que aprender a sobrellevar y a tratar de, de, de, de que pasen lo más desapercibidos posible y tratar de, de, de potenciar el equipo, ¿no? en este caso creo que lo que más nos va a favorecer es jugar más en equipo uh -huh. y tratar de, de luchar todos como una unidad, sabiendo que por ahí en, en momentos claves nos van a faltar esos toques de magia o esos toques de, de calidad extremas que nos daban estos tres jugadores. ¿no? Te tocó atravesar una situación similar a la de Ginóbili y hace un tiempo, también en la previa de un Mundial, eh, imagino que habrás entendido tal vez más que nadie Eh, eh, el dolor de, de de Manu tras contarle la decisión de que, que habían tomado de, de no poder jugar sí sí son son decisiones muy difíciles y es totalmente comprensible la, la decisión de Manu el que no lo quiera entender es porque realmente no no no no ve la perspectiva ni ni, ni la situación del jugador y de la del equipo ni de la situación no eh, lamentablemente con la edad con este grupo somos muy susceptibles a que pueda pasar esto, es la realidad, eh, uno cuando cuando va teniendo una edad y, y una trayectoria y muchos partidos, minutos en la espalda, obviamente el cuerpo no es el mismo que un joven que, que puede aguantar mucho más trajín en lo deportivo, entonces obviamente la decisión de Manu es totalmente comprensible y la entiendo al 100% porque a mí me pasó lo mismo, Manu quiso pujar y y seguir luchando como, como hice yo en Turquía pero bueno, realmente eh, no lo puede hacer porque bueno, eh, la situación del equipo la situación personal y, y la situación, digamos de, de cada uno es particular, ¿no? entonces yo pienso que la decisión es correcta y totalmente respetable y sinceramente el equipo está con él y, y todos lo apoyamos en la decisión que ha tomado eh, Andrés, ¿es esa situación la... La tuya eh, en Kayseri, este con, con Filadelfia, que hubo en costados en ese momento, vino esa situación de, de aquel mundial donde Mario ya no estaba, eh, vos este, a último momento repunté por ese tobillo, vino Marco Pata, también llegó Junior Sequeira por otro jugador lesionado, Fabri que estaba entre algodones. Eh, ...hizo que Argentina tenga un muy buen mundial ...porque ese quinto puesto fue tremendo... Eh, ...ganándole a Rusia y ganándole a España... ...para quedarse en el quinto puesto... ...y tuvimos una noche mala contra Lituania... ...la única noche mala que tuvimos de todo el torneo... ...y venó a no jugar por, por los cuatro primeros lugares... ...¿es una situación similar a esa? Yo creo que sí, yo creo que es muy parecida... Eh... Sinceramente el Mundial de Turquía fue un grandísimo resultado, eh, obviamente que, que esta selección ahora se le exige mucho y se le pide demasiado porque bueno, viene con una trayectoria muy buena, muy positiva siempre, luchando entre los cuatro primeros en casi todos los torneos, pero, pero bueno, sinceramente un quinto puesto en Turquía fue algo increíble y yo creo que en esta situación es algo parecido, nosotros vamos a ir a luchar para tratar de estar lo más arriba posible, sabemos de nuestras limitaciones pero también sabemos de nuestro potencial y también sabemos de, del carácter que nos caracteriza a nosotros en el juego y en lo competitivo, eh, tenemos que tratar de, como te digo, que, que los jóvenes más que nada pierdan un poco eh, la vergüenza un poco dentro de la cancha y que hagan un paso al frente, no porque al fin y al cabo ellos son del futuro y ellos son lo, los que de ahora en más van a tener que tomar las riendas de este equipo. Eh, nosotros creo que ahora más que nada somos jugadores que van a ayudar a un poco lo que es el equipo que hubo en el sudamericano nosotros sí. obviamente le vamos a dar un toque un toque de experiencia, un toque más de calidad, pero sinceramente eh, dependemos mucho también de, del trabajo de ellos y de la individualidad de ellos, y sinceramente hasta ahora no lo... pierda mucho la vergüenza, ¿no? No, Facundo no, eso no tiene problema pero bueno, porque si no tiene... la vergüenza termina toda la Eh, bueno, pero pero ellos tienen que tomar esa responsabilidad y uno es uno de los jugadores que no tiene problema y es uno de los que va a seguir jugando para adelante y lo demás también tienen que hacerlo, darse cuenta de que esto es parte de ello ahora y que el legajo que nosotros dejamos se lo estamos cediendo y bueno, hay que tratar de, de luchar lo más arriba posible y volver a, a mantener a Argentina en ese grupo privilegiado que hace añares que estamos y tratar de seguir luchando. ¿Y qué te dejaron los amistosos de Brasil, Chapu? A además del golpe, eh, en cuanto a esto que vos decís, a que a que los chicos vayan tomando experiencia, y en cuanto a que les están sirviendo en bandeja eh, el legado de la generación dorada, y, y dándole protagonismo, eh, estos juegos amistosos, ¿qué conclusiones te dejan a vos? Bueno, en mi caso me dejaron muchos técnicos, y en los deportivos del equipo... <risa> En lo del equipo, creo que bastante positivo la reacción del equipo de un día para el otro. Creo que con Angola no se jugó de la mejor manera, se, se compitió, pero no se jugó eh, al nivel que uno deseaba. Y contra Brasil, que es un equipo potente, un equipo físicamente superior a nosotros, demostramos de que estuvimos al mismo nivel y sinceramente eh, eh, competimos como teníamos que competir. Y bueno, eso fue... Lo, lo, lo, lo más positivo, me parece que con un juego interior tan fuerte como el de Brasil, eh, haber estado luchando de igual a igual, eh, me parece que es muy positivo. Si y Luis yo creo que le cindería, por ejemplo, Andrés. El partido de Brasil, Angola por ahí, como te digo, fue el primer partido, eh, nos costó un poco encontrar nuestro ritmo, pero contra Brasil yo creo que se jugó bastante serio y, y se pudo llevar un, un triunfo. Como te digo, igualmente estos partidos marcan una pauta, pero no no va a ser lo definitivo para el Mundial, ¿no? Y te decía, ah, ¿tú tú? Jugado, ¿no? ¿Cómo? Fabián, perdón. Bueno, que oh, eso, los primeros días de concentraciones, duele mucho el cuerpo, duele la fatiga, todo, y bueno, uno por ahí puede llegar a perder la cabeza. Igual he hecho cosas peores para merecerme técnico que lo que hice el otro día, pero bueno, eso ya es... Sí, claro, eso está claro, si no hay que preguntar a la gente del Vasconia Vázquez, la tribuna esa que que se hizo a nombre tuyo, ¿no? <risa> <risa> eso es verdad, así que, que bueno, yo creo que el árbitro fue bastante riguroso conmigo, pero bueno, eso es entendible también y ya está, no, no pasa nada, eso creo que ya queda en el, en el pasado y bueno, obviamente en eh, los torneos siempre he estado bien y no he tenido ningún eh, tipo de percance así, así que en ese sentido estoy no, tranquilo que y sé que no, que no se volverá a repetir. Seguro, seguro. Yo, y aparte forma parte de tu temperamento también, eso es imposible cambiarlo. Este, Sin él no estaría champú, acá, así que eso lo tengo claro. Ah, no, sí, seguro. Champú, este, afecta a la preparación y, y, y si podés y, y dar tu opinión eh, to, de todo este conflicto que vive en, eh, la Confederación Argentina de Básquetbol en el armado o en la estructura del equipo y si podés darme tu opinión del mismo. Bueno, eh... Afecta, afectar afectó, eh, ahora ya uno está en el trajín del deporte, es lo que juegan con los dirigentes con nosotros y es lo que jugaron con nosotros, cuando uno empieza a jugar obviamente uno trata de olvidarse de esas cosas y las deja pasar porque uno está metido en la competencia y uno quiere tanto la selección y dejar también parado a esta selección que tanto trabajo no ha eh, llevado llegar a este nivel y a esta altura, que obviamente a veces hay gente que ha tomado ese privilegio que le hemos dado nosotros para, para sacar beneficios personales. Eh, entonces, afectarnos afectó y nos afecta en el sentido de, de qué pena da que hayamos hecho tantas cosas durante 10 años y no se haya avanzado de la manera correcta y de la manera adecuada como se tendría que haber avanzado. Y bueno, lamentablemente yo sé que hay gente molesta por la manera en que se ha hecho las cosas, pero me parece que era la única manera de tratar de corregir y de re reorganizar una institución que lamentablemente tenía muchísimos problemas y que no podemos entender y comprender cómo este, eh, esta confederación llegó a tener estos problemas. Y yo sé que hay mucha gente que está susceptible, hay mucha gente que está enojada, pero lamentablemente pasó. Y además hubo gente que y, y, y estuvo en esos manejos y en esos procesos y que nadie dijo nada y nadie denunció nada. Entonces, quiera o no quiera, también son culpables y también son cómplices de esto. Y si no lo hacíamos de esta manera... ¿Qué le íbamos a dejar a la gente joven o a la gente que iba a venir detrás de nosotros? Porque esto nosotros no lo estábamos haciendo para nosotros. De eso hay que recalcarlo muchísimo. Nosotros no queremos luchar por nuestra comodidad o por nuestro beneficio porque en realidad nosotros ya no estamos yendo y no hay manera de que nosotros saquemos provecho de todo lo que estamos tratando y, y, y luchando para lograr. Eh, así que esto lo estamos haciendo sin ningún tipo de egoísmo y sin ningún tipo de de querer tener ningún tipo de poder ni dominar nada, al contrario nosotros queremos hacer que se hagan las cosas bien y que esto les sirva a los jóvenes y a lo que es el básquetbol argentino esa es la realidad para mí ¿no? este, es una lucha muy noble, muy justa eh, y, y comparto comparto lo que vos decís y yo sé de dónde lo decís porque te conozco de muy pibe. lo decís de ...desde el dolor que te da saber que hay gente que está molesta... ...pero que tampoco quedaba otra forma de hacerlo... ...porque si no venía de parte de ustedes... ...y de esta manera el cambio no se iba a producir nunca Chapu... ...no, no se iba a producir nunca y se iba a seguir con esto... ...y se iba a seguir pateando para adelante... ...como se hace muchas veces en la Argentina, ¿no? Las cosas se van pateando, se van pateando, se van dejando... ...y obviamente cuando uno se quiere frenar y decir... ...vamos a tratar de, co de parar esto... Es muy difícil parar la bola, <ríe> es una bola ya tan grande que es imposible pararla, entonces nosotros tratamos de que, ya que esta bola es grande, tratar de pararla ya, porque si se hace más claro. grande, sinceramente no la parábamos más, esa es la realidad, y, y a mí me hubiera dolido muchísimo el corazón haber estado jugando en esta selección durante 15 años y de repente sentarme en mi casa ya retirado y ver que están estos problemas y uno ya no tiene poder ni, ni, ni manera de, de poder eh, aportar algo. Y me parece claro. que en la situación en que estamos ahora es la única manera en que nosotros podemos aportar algo. Y esto nosotros, como te digo y lo aclaro otra vez, no lo estamos haciendo por ningún beneficio personal, nosotros lo estamos haciendo por el beneficio del Vasco y de la gente que viene detrás, nada más. Claro. Clarísimo, Andrés. eh Gracias por, por, tu, por tu sinceridad, gracias por atendernos, por contarnos cómo estás de salud y por involucrarte también activamente en el, en el conflicto de la selección argentina y de la Confederación Argentina de Básquetbol. La última pregunta, apelando a tu, a tu generosidad, porque sabemos que, que ya se viene el almuerzo, el descanso y, y, y a seguir trabajando. Eh, la última vez que hablamos contigo... Eh, no, no podíamos establecer una postura clara con respecto al Real Madrid. ¿Te va a tocar jugar en uno de los clubes más importantes del mundo? ¿Has recorrido un montón de clubes importantes? Eh, ¿Cuál es la sensación que tenés de, de, de, de haber fichado con el Real Madrid? Bueno, eh, sinceramente, eh, un poco de... de cosquillas en la panza, ¿no? <ríe> Esa ¿Eh? es la realidad. Y no sos un eh, principiante, El eh? Madrid es un equipo muy grande en este momento, es un equipo eh, en lo organizativo, en lo institucional, es un equipo realmente eh, privilegiado y de primer nivel, ¿no? Eh, yo dejo una casa, dejo un hogar como era el Vascoña para tomar un desafío personal y un desafío diferente, Eh, obviamente que en el vascoña no me voy ni enojado ni claro. mal ni con problema ni nada me voy de la mejor manera posible he tratado de dejar todo dentro de la cancha y de dar lo mejor de mí cada partido cada noche cada viaje en todo el momento no y bueno esto es más que nada un desafío un, un no sé una cereza eh, puesta en el postre para claro. para decir bueno esto puede ser eh, una gran oportunidad que uno obviamente no puede dejar pasar. He dejado pasar los últimos dos años muy grandes oportunidades de poder estar en lo más alto nivel, por por cariño, por respeto al Vascoña, por compromiso, y bueno, yo sentí que en el Vascoña se había cumplido una etapa, y creo que quedamos los dos bastante parejo en el sentido de las cosas que no hemos dado mutuamente, ¿no? Sí, sí. Yo le he dado lo mejor al Vascoña, y el Vascoña me ha dado muchísimas cosas a mí, y esa es la realidad. Entonces, yo creo que es un agradecimiento mutuo al que nos tenemos que dar, y es una despedida que que yo la siento bastante honesta y bastante positiva, ¿no? Y bueno, jugar en el Madrid, obviamente, dentro de lo deportivo, lo personal, lo familiar, es una decisión que es la más cor la más correcta en este momento, dada mi situación de edad, dada mi situación familiar y dada mi situación deportiva, ¿no? Entonces creo que fue una decisión difícil, bastante meritada, bastante eh, pensada y dialogada, pero bueno, al fin y al cabo eh, tomé el salto, ¿no? Y bueno, es un salto que obviamente lo tomo, porque me siento confiado de que puedo aportar algo y que realmente puedo hacer algo y puedo ayudar, ¿no? Así que, que, bueno, contento con la decisión y triste a la vez por haber dejado una casa tan importante como el Vascoña, ¿no? Chapu, muchas gracias a Pensar en el Mundial y después, naturalmente, el gran desafío de Euroliga con el Real Madrid y la Liga ve, eh, serán lindos, motivos para para estar en un en un alto nivel allá en España en esta temporada el agradecimiento sí, sí, Andrés la por que tu tiempo y... con todo eso y bueno a pensar en el mundial a pensar en lo que nos corresponde a nosotros que es lo deportivo Seguro. y a tratar de, de olvidar eh, todas estas cosas que están pasando alrededor y más que nada brindarle a la selección argentina como siempre le hemos brindado el mayor de los respetos y el mayor de los esfuerzos gracias Andrés te mandamos un abrazo grande muchas gracias saludo muy grande a todos y gracias por estar siempre presente el Chapu Nocioni. ¿Qué más decir después cinco de escuchar a Nocioni? Años en hacer su primer doble. ¿Qué más decir después de escuchar a Nocioni Gallego? ¿Cómo? Digo, no hay mucho más para agregar después de una charla con, con Andrés Nocioni. No, no, en no, no que... le da cosquillas en la panza la posibilidad de de jugar en el Madrid, o sea, lo lo vive como como un niño. Como un debutante, como un rookie, su sí, chance de sí, jugar sí. en el Real Madrid todavía. Un tipo ganador, un tipo con NBA, un tipo de primer nivel en Europa. No, sí.